Necesitamos respuesta, necesitamos respuesta del intendente, de la policía, del gobernador, de todos. Es lo que, lo que, lo que necesitamos, necesitamos que se esclarezcan los casos, necesitamos que basta, basta de muertos. Necesitamos que la gente también se comprometa, la gente, porque esto es para cualquiera. Es un pedido, el pueblo tiene que levantarse y tiene que pedir justicia, no, sin violencia, sin violencia, pero exigir justicia.